La posibilidad de acceder a la fuente original de poder existe. Es cuestión de entrar en un estado de conciencia distinto. Es una frecuencia que nos pone directamente en contacto con un campo potencial donde todo puede ser manifestado. A esta conexión se refieren numerosos pensadores, filósofos, científicos. Cada corriente le da un nombre diferente. Lo llaman el todo, la potencialidad pura, el flujo primordial, lo absoluto, la fuente original, Dios. Al ponernos en contacto con esta fuente podemos lograr cosas más allá de nuestra lógica. Porque este no es precisamente el plano donde impera la razón. Las leyes son otras. ¿Cómo podemos acceder a la fuente original? Las formas de contacto son muchas, pero lo cierto es que hay condiciones que deben respetarse. La autenticidad, la disciplina y la entrega son algunas de ellas. ¿Pero cuáles son sus métodos? Hay muchos. Se pueden acceder mediante la fe, la meditación o prácticas integrales que incluyan el cuerpo, la mente y el espíritu. Al tener fe en la fuente original, nos entregamos a ella. Esta es una forma de unificarse con esa maravillosa fuente universal, de manera que no hay diferenciación, es decir, de esta forma entramos en sintonía y nadamos dentro de ese mar energético. Entonces no hay ninguna reacción adversa. Desde la física no se produce ninguna fuga energética, por lo tanto las cosas ocurren. Estamos totalmente alineados con lo que deseamos sin contradicciones. La oración es una forma muy bella que espontáneamente incluye otros valores humanos que van junto con ella. Pero hay muchas formas distintas de alcanzar objetivos, sin importar el método empleado, tienen que estar presentes ciertos elementos imprescindibles. La conexión es necesaria, buscar, Un sistema de contacto con la fuente para lograr que la energía universal empiece a correr por nuestros circuitos, despertándolos, destapándolos, fluyendo por cada rincón de nuestra anatomía. Ese electromagnetismo es el motor. Sin ese generador el proceso no se produce. Decisión, tener muy claro qué quiero hacer con mi vida para no crear ningún tipo de duda o de confusión. La intención es parecido a la decisión, solo que aquí adicionamos una voluntad sostenida en el tiempo. La paz, quitar la ansiedad, teniendo la certeza de que las cosas llegarán. Donde haya ansiedad hay duda, se trata de estar tranquilos, en paz. Se hizo el pedido, entonces espero con fe, porque la entrega llegará trabajar en los oponentes que siempre están dispuestos a resistir la concreción estos oponentes son internos y pueden ser el miedo la vergüenza la falta de confianza o cualquier otra fuga energética posible por eso cuando hay fe no hay resistencias personales hay seguridad absoluta no hay ningún tipo de objeción personal que se oponga a la concreción de la meta conciencia de los impedimentos en este proceso es fundamental la remoción de impedimentos muchos de ellos son totalmente inconscientes entonces hay que traerlos primero a la conciencia para poder removerlos la atención, la atención es una manera de dirigir y concentrar la energía hacia el objetivo y focalizarlo allí realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa está la conciencia La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal, como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual es conciencia. Nosotros interactuamos con una matriz informacional, con un campo informacional el cual contiene eh, toda la información en cada una de sus porciones. Es una matriz informacional de tipo holográfico. El cerebro interactúa con este campo y a partir de esta interacción como una resultante final del procesamiento cerebral aparece la realidad perceptual tal y como la conocemos. Esto es los objetos con sus colores, con sus formas o sus texturas. El cerebro al interactuar con este campo informacional preespacial, crea la realidad del perceptual. Esta realidad, una vez creada, tiene una existencia real. Esto es, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen, pero existen como conciencia. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia directamente, y las leyes de esta conciencia, que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia, de alguna manera ella las manejaba.